Os voy a enseñar montajes que ha hecho la gente para que así podáis conocer al peor ser humano de la historia. Es decir, yo. Hoy mi jefa me mandó por el whatsapp una noticia de un cabrón sin razón. Se decía que ese sujeto tan extraño andaba sembrando el terror al mundo. Que es perverso, que es maligno, muy diabólico y tendido. está peligroso según los medios de comunicación, lo han visto en varias ciudades disparándole a personas inocentes, que demente, ten cuidado que pudiera darte un tiro directito hacia tu frente, de repente, va rondando las escuelas, busca niños para ver a cuánto se roba, Fuerte lanza llamas ha quemado tu ditito el Amazonas Si lo miras no te acerques ni tampoco intentes de lejos retarle Te chingaste, él va a darte uno o dos sándwiches de puños No más porque te volteaste y lo miraste Su existencia y sus maldades antes eran no más un secreto a voces El viejo es de respeto y como él abduzcan todos lo conocen ¡Difundan esto, mi gente, este pinche delincuente! ¡Hay que encontrarlo, por favor! Armado, no le teme a ningún hombre, él es un loco por completo y muy violento Resguardado por su compita Rodolfo y el palomo están atentos al momento Es vicioso y traficante de Naruto, una droga muy poderosa Es caníbal, dice que la carne humana pa' le sabe bien sabrosa Ya sabemos que es culpable de destrozos tiroteos y atentados que pesado todito el planeta entero ya le teme porque haya había derrotado y lo han matado seguro si te lo topas en tus sueños dormidos te sal con pedo ya no quiero seguir más con este tema la verdad tengo miedo difundan esto mi gente que este y delincuente Hay que encontrarlo, por favor